Un incendio destruyó una casa en Villa Elvira. Hace unos días atrás, un incendio arrasó con todo en una casa de calle 4, entre 74 y 75, en el barrio de Villa Elvira. La familia quedó en un estado de completa vulnerabilidad y ahora, tras el desafortunado accidente, están pidiendo de la solidaridad de todos les lesplatenses que puedan. Según informaron los damnificados, la casa afectada por el incendio es una vivienda repartida y en la parte más afectada viven tres personas. Una mayor de edad, Karina López, de 39 años, y con sus dos hijos menores, de 5 y 10 años. Todo aquel que tenga a su alcance algo para ayudar a esta familia puede hacerlo al 15 57 55 554. Los precandidates del Frente de Todos local dieron una conferencia de prensa. Los cinco precandidatos del Frente de Todos La Plata encabezaron una conferencia de prensa conjunta en la casa de Axel Kicillof en 9 y 51. Ratificaron el acompañamiento a la candidata Florencia saint que lidera el conteo provisorio. Escuchamos a la candidata intendenta por el Frente de Todos. Lo más importante es que estamos acá, las cinco listas que nos hemos presentado que nos ha demostrado la historia porque esto se demuestra en la historia que uno solo de nosotros no hubiera logrado tener los números que tenemos en la ciudad de La Plata. Un servicio que informa más acerca. Comienza la construcción de la bajada en Citybel. Esta mañana se realizó en el pasaje Dardo Rocha la audiencia pública informativa convocada por la construcción de la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires en la zona de Citibel, en la cual se expusieron los informes técnicos ambientales de la obra. Según anunció el presidente de la concesionaria estatal Auvasa, Juan Alberto Díaz, las obras comenzarán la semana que viene, cuando las máquinas retroexcavadoras comiencen a hacer movimientos de suelo. El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses y se espera que por esa bajada circulen 7.000 autos diarios. En ese sentido, la intención es descongestionar en un 60% el flujo vehicular en la bajada de Villa Elisa. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 10. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.